triunfadora 39 la voz de iván ferreiro 8 de mayo arranca esa gira con los 40 clásico y por ayer felicidades iván gracias fieras Sánchez, iba a decir hasta mañana pero no mañana no no no, hija no, no. Hijo, no. no. Maña, mañana no, no. Bueno, mañana estará aquí raquel cantos con、sí. un montón de buena música y ahora tú coges los mandos n o de la、ya、nave c l á s i c e ¿Qué es lo que has preguntado a las personas en ¿Cuál las redes? Fue tu peor trabajo. Porque claro, mañana es el día de trabajo.、Mm -hmm. Es que no sé, siempre he hecho lo que me ha gustado en la radio.、Entonces. ¿Nunca e t o n n c e s has hecho nada malo? No. ¿Y aquella vez que vendías aquella aquello que plantabas?、Ah, no, no, pero eso estaba bien, ¿eh? Eso estaba, eso guapo. estaba bien, ¿verdad? Es los pasteles, ese, eso. Ah, eso s los pasteles, claro, los pasteles. de verdad ¿Pastelero, pastelero, pastelero. Quédalo con g u i l l é n que lo vais a pasar a b o o t y Adiós. en Canal. Woman. buenas tardes a todo el mundo día hoy 30 de abril、uh, salida del puente de mayo lo primero de todo buenas tardes a todo el mundo luego voy con la pregunta de la noche pero primero el tráfico ahora mismo hay puntos、eh, calientes en españa en la salida en madrid a la altura de la a 27 alcalá de henares hay un accidente también en alicante la 31 En Cataluña en la C58 hay retenciones, igual que en la C33, C17 y C60. En la C-132, que está al lado de mi pueblo, pues como siempre, apagar en el peaje. Accidente en una salida de Sevilla, tráfico denso en la salida de Sevilla por la A4. En fin, que si os pillan el coche, esto que estoy escuchando, tranquilos, que la música la pongo yo. Hoy la pregunta de la noche tiene que ver con el día de mañana. Y es que mañana es el día del trabajador, con lo cual es, ¿cuál ha sido tu peor curro? La respuesta es en el Instagram de los c l a s s i c A ver, ya hay respuestas. Algunas son realmente tétricas. Imaginaos el peor trabajo posible, pues alguno de vosotros lo ha hecho. Y si lo queréis escribir, seis bienvenidos. Yo os leo. Say you, say Say it together naturally. 1、no h ギ y エ e カバレー、e vida humana いや Vacaciones, el puente de mayo ya está aquí de nuevo a disfrutar con la familia, a irte a una casa rural, a irte a la playa. Pero vamos a descubrir un poquito lo que pasó hace ya algún tiempo. En cuanto al trabajo se refiere, ¿cuál ha sido el peor trabajo que has tenido en tu vida? Voy a por ello. Dice c a r n i dice: No creo en trabajos malos, sino en mal remunerados. Bueno, también tienes razón. p u e d e s hacer cualquier cosa mientras te paguen un millón de euros a la hora, pues sería lo harías encantado, ¿verdad? Joséa dice: Todos, trabajar está sobrevalorado. Claro que sí, respirar también, ¿no te fastidia? José Miguel Macías dice: Trabajé limpiando tuberías de enaguas negras, supongo fecales, de esas que huelen maravillosamente bien. Con eso te lo digo todo. Ya. Casi mejor no entremos en detalles con eso, José Miguel. 夏、姉妹、姉妹、姉妹、r 妹、姉妹、姉妹、姉妹、姉妹、姉妹、姉妹、姉妹、姉妹、姉妹、姉 a 姉妹、姉妹、姉妹、姉妹、姉妹、姉妹、姉妹、姉 a 姉妹、姉妹、姉妹、a 妹、姉妹、姉妹、a 妹、姉妹、姉妹、姉妹、姉妹、姉妹、姉妹、姉妹、姉妹、姉妹、姉妹、姉妹、姉妹、姉妹、姉 d 姧��妹、姧� q u e ����������������� a s �� バスカテンマーリしー。 エスティブ la mejor mezcla de números uno. Solo tus números uno. Que compusieron Europe, Joyton Bessy, los suyos, los suecos, cantando rock y nos dejaron a todos con las mechas coloradas. Bueno, hoy en el tema de la noche ya sabéis que es cuál ha sido tu peor trabajo. Muchos tienen experiencias realmente traumáticas. Rebeca dice teleoperadora en, de ventas, que era prácticamente engañar a la gente por teléfono. p o b r e c i c a mía. ¿Y es que? Eso yo lo tengo muy controlado, ¿eh? tengo más números bloqueados en mi teléfono que en la agenda. Normales, lo calculé el otro día. Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas, lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar. más. 俺たちの家族 d あなたの家族 u あなたの家族であなたの家族であ a たの家族であなたの e 族であなたの家族で e なたの家族 o あ t たの家族であな y の家族であなたの家族で o なたの家族であなたの家族であなたの家族であ I rota mi p rot no、si si、a s i と n Laura、いつかは私の心を奪うことに、いつかは besos tal vez la noche sea más corta no lo sé Solo, solo, no、quédate e s t a d o s u n i d o s que hizo este toy soldiers que llamó la atención o como no de prince que le hizo prince una canción love they will be done que fue también un éxito y número uno pero bueno yo la entrevisté una vez y fumaba con un carretero o sea era un cigarrillo detrás de otro en fin c ó m o v a la salida la operación salida me refiero vais en coche tranquilos la música la pongo yo en cuanto a las carreteras pues ya sabéis grandes ciudades grandes atascos los 40 classic, classic. la fórmula original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 Millones los socios del Pio. Perazo de fiesta han montado en Carrefour. Sí, regalan 10 premiazos de 100.000 euros. Sí, sí, 100.000 euros en la ruleta que siempre ganas. Y sigue la fiesta con nuestros precios imbatibles, como el f r e s ó n Origen España, Tarrina 500 gramos a 1,09€ o el salmón noruego por medios o enteros a 9,59€ el kilo. Hasta el 3 de mayo. En Morning Box, Paula Ergar, chicas de hoy en día. ¡Vaya!、No, Harta day para acá y para l á con las cosas colgando. Con las cosas colgando. Esta letra nueva. Es la versión nueva de Aida. Con la fe azulada. En fin, no me acuerdo qué va primero, el tío. Morning Box. Todos los días desde las 6 de la mañana. Las 5 en Canarias. Javier Penedo te despierta en los 40 Classic. Los 40 Classic. Sevilla. Sevilla. 94.8. c l á s i Si no os lo digo yo, que Eric Clapton no ha pisado España en 20 años. Que su gira con sus entradas está sold out. No quedan entradas, pero los 40 Classic tenemos unas cuantas. De hecho, tenemos unas cuantas para sortear. Para verlo en Madrid, en Barcelona, el día 7 y 10 de mayo. Entra en la web de los40classic.com y participa en nuestro concurso. Tenemos las últimas entradas de mano lenta a Eric Clapton. Los 40 Classic. nueve, las ocho en Canadá. El reloj y pone que son las 9 y 4 minutos, las 8 y 4 si estás en Canarias. Suenan los 40 Classic en la emisora que tienes puesta. Si estás de camino en este puente de mayo, deja que nosotros pongamos la música. Hoy el tema de la noche es: ¿Cuál ha sido tu peor trabajo? La respuesta es a través del Instagram de los40classic.oficial. Voy a leer alguna. Dice Albert Tapp: Picando calles para meter el gas natural en agosto. A ver, yo os digo una cosa, todos los que somos padres intentamos darles a nuestros hijos el mejor futuro del mundo y las más grandes posibilidades de estudiar. Pero yo digo que al final de la carrera, alguno tiempecito, ya que a nosotros nos tocó la mili, ellos deberían estar de cara al público al menos durante un año. A ver qué tal les va. En, en los 40 Classic. c l á s i c s se van de gira este fin de semana. Hay fiestas ochenteras. Hoy Mónica está pinchando en Vitoria Gasteis a las nueve de la noche en la Plaza a de la Provincia. Acceso gratuito. Mañana viernes están en Lloret de Mar, en la disco Gotham,、eh, Bartomeus y Sergi. Y el sábado está Jorge junto con también Mónica en Calahorra. ¡No os perdáis ninguna! s í te damos la mejor mezcla de números uno.、Oh. Balladas. Me la mejor mezcla. Solo aquí. Los 40 Classic. Classic. Solo tus números uno. Está interesante. Sigo repasando cuáles han sido vuestros peores trabajos. Y Pizarra Riojana dice: Atención, estuve trabajando en un equipo de rodaje de cine para adultos, entre comillas. Maquilladora de los actores. Se maquillaba todo, todito, de pies a cabeza. No quiero preguntar qué fondo le ponías a ciertas partes, ¿sabes? Si le dabas más realce o si le matizabas los brillos. Igual sí que me haría falta explicarlo. La pregunta de la noche es: ¿Cuál ha sido tu peor trabajo? Roski dice: Conductor de autobús. El estrés me superó. Y luego está simplemente Chepe que dice: Peón de obra. Con eso ya está, he dicho todo. Los 40 Classic. La fórmula original con g u i l l é n Caballé. Los 40 Classic. Buenas noches. Si has participado en alguno de los cinco sorteos de Triplex de la Once y de Super Once de hoy,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 40 clase. En algún momento alguien te pregunta qué emisora escuchas, di l e verdad, di que escuchas los 40 Classic, te sentirás mucho mejor contigo mismo y ya te te lo agradecerás. Ha pasado un montón de cosas, interesantes algunas, divertidas otras. Por ejemplo, la NASA quiere que Plutón vuelva a ser un planeta. Y Planeta ya, o sea, Plutón ahora mismo tiene. Está desconcentrado, ¿sabes? Le, le das órdenes contradictorias. Plutón acabará meándose en la alfombra como un perrillo. Los 40 Classic, Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. ¿Dónde está el After? El After está aquí, en los 40. José Manuel Duro presenta el videopodcast de música dance más influyente de España. Una charla sin filtros, con DJs, artistas y la gente que mueve la industria de la música electrónica. Sin postureo, solo historias reales. ¿Dónde está el After? No lo busques en Google Maps. Cada 15 días, episodio nuevo en la web, app, YouTube de los 40 y principales plataformas. Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la Once de hoy, la fecha ganadora. Ha sido 15 de diciembre de 1928 y el número de la suerte el u n o Mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojango de la ONCE. Recuerda que este domingo 3 de mayo se celebra el sorteo Extra Día de la Madre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. 11. Bien jugado. Classic. Sevilla. Sevilla. Noventa punto cuatro ocho. y Son las 10 y 4 minutos, casi prácticamente las 9 y 4 si estás en Canarias. Estos son los 40 c l a s s i c yo soy Guillem Caballé. Hoy estamos explorando en la pregunta de la noche cuál ha sido tu peor trabajo. Yo he visto un montón de trabajos malos. De hecho, algunos son realmente asquerosos. Pero prefiero que lo digáis vosotros. En el Instagram de los 40 c l a s s i c me queda una hora. you r e カバレー。 su adiós le pido, adiós le pido una buena paga extra mañana en el Día del Trabajador o al menos que nos dejen estar e l puente tranquilos. Hoy era la pregunta de la noche: ¿Cuál ha sido el peor trabajo que has tenido?、Eh, que c e g a dice ir a clase. Bah, es probable, sí, lo de los exámenes era chungo. Daniel dice auxiliar administrativo. Muy, muy aburrido.、Eh, y luego Bu dice de niñera. Por lo que veo, ninguno de vosotros has ido en la mina, ni ha picado piedra, ni siquiera has a faltado una carretera en mitad de agosto. Así que tampoco os quejéis demasiado. Lo de la niñera lo entiendo, sobre todo si los niños s e r á n como yo. Tus números son...、No? una época dulce en su vida aunque partió el año pasado con la ruptura con orlando bloom pero luego se lió con el ex ministro de canadá justin t r u d e a u y tienen una relación que vamos que las ponen en redes que no para eso sí también tiene una investigación abierta en australia sobre una acusación de una actriz llamada ruby rose que salía en orange is the new black y que está pendiente de ver qué pasa con eso 心の声 「ノコノコに」 Clase. ha sido el peor trabajo que has hecho nunca los comentarios en este caso del twitter de mi twitter geo kiko dice de camarero y taquillero en una piscina muchas horas extra que luego no me querían pagar pero yo tenía un plan b y me salí con la mía intuyo cuál era ese plan b te measte en la piscina verdad o en las copas bah, mejor no lo sabemos mejor lo ignoramos vale lo dejamos ahí los 40 clásicos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 Please don't go. clase. Es hora de pirarme, así que os quedáis con Mónica que os pondrá un montón de números uno ahora mismo. Hola, g u i l l é n q u é tal? Ya、Bien? preparada con un montón de números uno para、claro. este jueves y para que desconectéis los que os vais de puente. Nosotros nos quedamos, aquí estaremos contigo. e 0 minutos,、porque. por ejemplo, con Bon Jovi. Venga, hasta ahora, Mónica. Ya hasta luego, buen fin de semana. Conducid con cuidado. Los 40 Classic. La fórmula original con g u i l l é n Caballé. Los 40 Classic.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 En los 40 Classic. De Bon Jovi, los r o c k e r o s de New Jersey ya preparados para su regreso a los escenarios este 2026. ¿Y tú cómo estás? Pues sí, sintiéndote como en una auténtica cama de rosas, porque a lo mejor empiezas tu puente, mañana descansas y te vas a gozar todos estos números uno que continúan después de Guillem c a b a l l e t Bienvenidos, seguimos con Kim. The last and many loves, sweep t it in.